eficiencia del operador que tenemos del otro lado Edgardo, estabas estabas cerrando la idea hasta dónde se escuchó hasta que no no está relacionada solo con una amistad <risa> Claro, un sí, cuando, vos tenés, cuando vos tenés una, una protección tan profunda de, de, de un de estructuras tan importantes y tan peligrosas ¿sí? eh, evidentemente vas mucho más allá de una simple relación hay negocio profundo en este aspecto está Eh, el te decía, la estructura del Ministro de Desarrollo Económico, ese el Seguir Saborso Secretario de Trabajo, Director General de Procesión de Trabajo Fernando Machi el coordinador eh, Fernando Cohen el inspector Claudio Matrero todo relacionado siempre, siempre relacionados en este tipo de cosas siempre lo vas a encontrar, lo vas a encontrar en el subte, en la línea 60, lo vas a encontrar en Clarín, lo vas a encontrar en utilizando el mismo dispositivo ¿se entiende? Entonces no es una cuestión casual, hay una estructura operativa de esto y creo que ya a esta altura del partido hay una fuerte relación entre uno y otro Sí, sí clarísimo Bueno, Edgardo, todas las solidaridades de acá, desde la Caterba desde la Red Nacional de Medios Alternativos eh, por la persecución que están sufriendo y estamos en contacto por cualquier otra novedad Gracias por la comunicación no, te, te te digo te comento una cosa y te comento el aire El sí. jueves nosotros vamos a hacer una anuncia penal en la puerta de la Secretaría de Trabajo Así que lo estamos invitando para que vengan a hacer la prensa Para darle, para darle todas las denuncias que vamos a hacer ante el INADI, ante el Trabajo ante los tribunales de trabajo y ante los tribunales penales en función de las actitudes que está teniendo esta gente así que lo estamos invitando para que venga ¿El jueves sí. a qué hora? Y a la mañana, falta apreciar el horario que van a llevar la denuncia a tribunales a los tribunales penales seguramente así que si no se contactan le pasamos la hora ¿eh? Buenísimo, entonces estamos en contacto para, para poder difundir el jueves la presentación de las denuncias te mandamos un abrazo grande Gracias. Ayos, pasaba a Edgardo Castro, el ingeniero Edgardo, Edgardo, Edgardo Castro. Edgardo, Edgardo. Si pudiste decir los Kipanitze, no puedes decir Edgardo. Delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Subsecretaría de Trabajo Porteña, que quien en 2008 había presentado, había inspeccionado como en su trabajo la empresa Iron Mountain de Barracas y había definido que había que clausurarla por un montón de irregularidades que tenían que eso no siguió su curso, eh, evidentemente, y el 5 de febrero de este año sucedió un incendio que se llevó la vida de 10 personas, así que habría que seguir investigando cuáles son las relaciones profundas entre el gobierno de la ciudad y esta empresa Iron Mountain que se dedica nada más y nada menos al a guardar información sensible de grandes multinacionales. Seguimos en Enredando las Mañanas, ahora vamos a ir con la lista de medios que eh, hacen posible este programa. Así es, porque este es un programa federal, es un programa que se escucha en todo el país. Nosotros cometíamos un error en las primeras ediciones de Enredando las Mañanas acá en los días viernes, que era decir la temperatura solamente de nuestra ciudad, y eso está mal. Así que ahora vamos a leer la temperatura de todas las grandes ciudades de Argentina. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno, nada no, mentira, no vamos a hacer eso. Solamente decir que el ingreso de aire frío a la Patagonia origina nubosidad variable con probables nevadas y vientos fuertes en áreas cordilleras, mientras que en el litoral y centro del país el aporte de humedad genera nieblas matinales y la probabilidad de lluvias y tormentas por sectores Ahí tienes el informe climático de todo el país. Sí, decir, no menor que en la Patagonia, en esta nueva radio que se suma a la red y que se suma a retransmitir en Redando, que es la NEU, güenche noventa de Cipolletti está nuevamente inundado el barrio obrero y otros asentamientos de Cipolletti con lo que significa y ahora deben estar movilizándose nueve y media arrancaba la marcha eh para pedir por la expropiación ya de las tierras vamos con las radios que y medios en general que hacen posible enredando las mañanas por favor la negra la quinta pata la megafónica y Tumba La Turba, Radio Voces, Radio Capoma, Radio Pueblo, La Trinchera, Che Barracas, La Riachuelo, La Caterba, La Retaguardia, La Colectiva, Redeco, Anred, Comuna, Julio, DTL y La Neuenche. Son un montón de radios, es un montón de gente, de compañeros y compañeras a lo largo de todo del ancho y largo de este país que ponen su esfuerzo, sus voces, su trabajo para que esto salga cada vez mejor, está enredando las mañanas, que ¿cuánto tiempo lleva ya de existencia? Siempre me preguntás lo mismo, de decímelo meses. antes de salir al aire, así si hago la cuenta más y es fácil. de dos meses, bueno, ya un montón de tiempo, pero esperemos que sea para largo, para largo de verdad. Bueno, vamos con un temita. Vamos con una canción, así es, en realidad invertimos el orden de las notas, íbamos a hacer primero la de Edgardo Castro y después la de Santiago Asati, pero por una cuestión operativa tuvimos que invertirlas, así que la canción que viene a continuación en realidad está relacionada con la nota que hicimos antes del Foro Nacional de Educación para el Cambio Social.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 Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas. Eh, ahora nos vamos a enredar con España, más precisamente con Madrid. Vamos a compartir el audio de una entrevista que adelantábamos en el primer bloque que realizó le realizó Luis angio a Diana Cordero de Caos en la Red contando un poco la situación de represión que se está viviendo en estos días en España, especialmente en Barcelona, donde la policía entró a un centro comunitario y comenzó a demolerlo, y luego el ataque a un medio de comunicación alternativo que difunde todas estas informaciones. Así que vamos a, a compartirles este audio. Teníamos también otra entrevista para compartirles, que la vamos a pasar para la semana que viene, porque calculo que todos están al tanto de las elecciones que se están desarrollando en la comunidad europea, Eh, con una fuerte polarización hacia la derecha pero también hacia la izquierda Podemos eh, sacó cinco Podemos que vendría siendo la representación de los indignados del 15M un poco así lo definen varios de sus integrantes y sus simpatizantes Eh, es una fuerza que se armó hace cuatro meses y salió cuarto de 15 fuerzas que creo que se presentaban. Así que ahí también hay un dato interesante para analizar. Pero bueno, eso lo de las elecciones lo vamos a estar tratando la semana que viene. Ahora les vamos a compartir entonces el audio de Diana Cordero de Caos en la Red. Seguimos en Enredando las Mañanas y ahora estamos comunicados con Diana Cordero... Ella es integrante de Caos en la Red, agencia de contrainformación de España, precisamente está ubicada en Madrid, en la ciudad de Madrid. Y Diana nos va a contar qué es lo que está pasando en estos días por allí, por Madrid y por Barcelona, eh, respecto a, a la situación de, de represión que se, se da Con, con sectores eh, sociales que están en lucha. ¿Me podés comunicar y con, contar? Buen día, Diana. Hola, ¿qué tal? Buen día, Luis. Bueno, la cosa está muy movidita por aquí en cuanto a represión, ya sea judicializando a trabajadores y trabajadoras como a todos los movimientos sociales. En el caso de trabajadores y trabajadoras tenemos tres casos muy graves ¿No? que me gustaría comentarlo porque justamente ayer hubo una rueda de prensa por uno de los casos y decían por favor traten de difundirlo fuera del país las familias quieren que se difunda fuera del país y las plataformas también hay un caso que ya lo habíamos hablado en una de, de las salidas anteriores que tiene que ver con Miguel e Ismael que uh -huh. fueron detenidos en cuando fue las marchas de la dignidad que fueron tan famosas del millón De personas que llegaron a Madrid Han sido detenidos Aparentemente por disturbios Por agresión Bueno, el tema es que es algo muy loco Porque siguen presos En unidades eh, Para presos Presos, ¿no? O sea, no están en ningún Régimen privilegiado eh, 18 y 19 años, Luis Y sabemos Quienes hemos trabajado Con el tema de detenciones Con el tema de cárceles Lo que implica Para dos chavalitos Dos muchachos Eh, pasar de estar estudiando, trabajando, familia, de un día para el otro, de un momento para el otro, estar presos por algo que además no entienden, ¿no? Estaban participando de una manifestación y de repente aparecen presos. Uh -huh. eh, desde luego que no hay motivos, lo, lo, lo único que se aduce son las declaraciones de la policía, por eso se habla de un montaje puro y duro, Y bueno, se están haciendo marchas en mu muchos lugares de español y se lanza para este 5 de junio, van a tratar de que haya eh, movilizaciones y apoyos internacionales. Bien. Esto es importante decirlo porque justamente en esta rueda de prensa se solidarizaron con Carmen y Carlos. ¿Cómo se dice? ¿Qué es esto? Bueno, pues en Granada, el año pasado, para la huelga general que hubo acá en el Estado español del 29 de marzo, Carmen y Carlos formaban parte de un piquete, los famosos piquetes, acá llaman piquetes informativos, contemplados por la ley, la constitución, etcétera entran a un bar a decir, bueno vamos, adírense a la huelga, etcétera tipo, esta es una huelga, como sea entraron al bar no cerraron los propietarios del bar, ellos salieron y parecía que todo quedaba ahí como un piquete más, pues no hubo una denuncia de los propietarios del bar y esto fue el ...hasta llegar a que se ratifique una sentencia, Luis, para uh -huh. Carmen y Carlos... ...por participar en ese piquete por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿esto en qué se resume? En que es una condena de tres años y un día de prisión ratificada, obviamente no es carcelable... ...o sea que por participar del piquete informativo... Tres años en Cana, mal. O sea, por por ir e invitar a los trabajadores del lugar a que se adhieran a la huelga. Exacto, y haber, haber aplaudido, habían dicho cerrar, no trabajar. Bueno, esas sí, cosas sí, sí. males de, de todo grupo que entra. Pero no me dio agresión, no me dio insulto, no me dio destrozo de mobiliario. Mm. Pero bueno, parece que están haciendo estas sentencias ejemplarizantes... Bueno. ¿no? para que nadie se le ocurra participar. Y la tercera es dos trabajadoras en Galicia que en una huelga de un centro educacional, deportivo, etcétera se les ocurre tirar un poco de pintura verde en una de las piscinas uh -huh. del centro. Pues también, tres años de prisión, una de esas está embarazada, ahora están pidiendo, se han apelado, pero lo más seguro es que se ratifique. Y bueno, tres años de prisión por haber tirado pintura verde... En la Bueno, y desde luego y pagar los gastos de mil y pico, dos mil, tres mil euros. ¿no? En todos los casos, además, que te digo, hay multas. O sea, no solo la prisión, sino multas sino altas. Multas económicas, sí. Así que, bueno, eso es lo que te cuento de esta judicialización ejemplarizante. Parece que están muy asustados, están muy molestos, porque cada vez hay más gente en las calles y cada vez hay... Más protestas. Claro, bien. Eh, sí, sí, evidentemente la represión y la criminalización de la protesta social es universal para los sectores de poder y los gobiernos que je, aprietan cada vez más a los trabajadores y a los sectores populares, ¿no? Exactamente. Bueno, y si saltamos a Barcelona... Ah, dale, a ver, ¿qué pasó? Sí, si, en el barrio de Sants... Había desde hace hace 17 años un centro social ocupado, Cambies, un centro de referencia, Luis, donde se reunían los colectivos sociales, donde había actividades culturales, eh, recreativas, las familias participaban, en fin, era un centro de referencia de las luchas y de la cultura. Y bueno, un día después de las este, elecciones de estas famosas que hubo europeas, no se le ocurrió el día atrás eh, mandar demoler el centro. Como Ajá. si esto fuese así tan sencillito. ¿Demonerlo el ejemplo? centro? Sí, sí, sí. Se empezó a demoler el centro. Cuando excavadoras, inclusive, entraron eh, disfrazados. La, la, la policía entró disfrazada eh, de operarios, como que iban a arreglar no sé qué. Se metieron muy violentamente, muy violentamente y metieron grúas todo y pues empezaron a demoler toda una parte está demolida del centro mm. y la protesta fue impresionante, con decirte que ayer ah. fue la cuarta noche de protestas pro multitudinarias, ya no solo Barcelona, todas las ciudades colindantes, los barrios de Barcelona, el, el vecindario que toca, que va a cada vez que aparece la policía, que le tira con todo a la policía antidisturbios que está reprimiendo brutalmente. Hay unas fotos tremendas de un policial. Y esto, algo muy importante que hay que denunciar, Luis, que hemos denunciado todos los este medios de comunicación, uh -huh. sí, sociales, es que la primera noche de protestas, la policía, los mozos de escuadra, que es la policía autonómica catalana, ¿no?, Los sí. mozos de escuadra fueron hasta la la sede, de las oficinas de la directa, que es un medio social, no un medio de comunicación social, que una de las cosas importantes para resaltar es que ha hecho un seguimiento estricto de todas las violaciones a los derechos humanos por parte de los mozos de escuadra, o sea que los tienen en trojo y ojo, ¿no? Ah, ah. Eh, se fueron hasta las oficinas de la directa y entraron a romper el frente de la redacción, entraron a romper el frente de la redacción rompieron vidrios todos los compañeros y compañeras periodistas y trabajadores de prensa que estaban allí trataron de bajar rápido la persiana igual llegaron a romper cosas pero siguieron como locos y sí. eh, por suerte hay hay diputados que sí son diputados del pueblo eh, david Fernández un queridísimo compañero de la cu este se fue inmediatamente para allí a ver la gente de la CUP ya estaba en las protestas, ¿eh? no es que estaban tranquilitos en, en este el Parlamento y se eso? fueron porque había lío, no, no. Se estaban participando de las protestas por lo de cambiés y cuando se enteran de esta agresión fueron a poner el cuerpo delante de la persiana, Ajá. con lo cual se retiraron los antidisturbios. Sí. Pero eh, bueno, inmediatamente sacamos un comunicado en repudio y por la criminalización además constante... De, de, de la prensa, ¿no? De, de la prensa que está de este lado, no, no de la prensa de los cómpicos. Yo, yo para finalizar, si no tenés más, justamente te quería comentar eso. Todo esto que vos me estás planteando, que nos estás contando en Enredando las Mañanas, los medios masivos de comunicación, ¿cómo lo cuentan? ¿Lo cuentan, lo cuentan o no lo cuentan? Bueno, está repartido. Vos sabés que, si bien no hay ningún medio de la izquierda así... Sí. Están repartiditos. Están los que hablan de los radicales anarquistas, pone bombas. Claro. Hasta los que dicen, bueno, pero la violencia no. O sea, siempre viendo la violencia como la violencia de abajo, no viendo que es una respuesta a la violencia sistemática de arriba. Claro, que fueron Entonces, a demoler fueron, fueron ellos, ¿no? Claro, Nadie, pero... Eh, uno digamos, no demoler el edificio. Claro, pero hay medios, ponenle más centros, entre izquierda sí, y así, sí, que, sí, que sí. no han soslayado el ataque a las oficinas, a la redacción de la directa. Esto es una cosa que han tenido sí o sí que hacer, y hasta se han pronunciado algunos políticos así, este inclusive la gente de Podemos eh, tuvo digamos pronunciamiento alguno de los integrantes de las listas, de, y bueno, obviamente colectivos y medios sociales, pero bueno, así nos estamos manejando. Pero sí, por ahora, quienes luchan por defender los derechos de trabajadores y trabajadoras, los derechos de los colectivos, los derechos sociales, seguimos siendo radicales antisistema, anarquistas y en fin, todo lo peyorativo no para los más medios. Bien, acá también nos tratan de la misma forma cuando bueno. protestamos y, y reclamamos y estamos eh, en esa pelea, estamos también acá con tomas de fábrica, compañeros de una fábrica la JEPTAP que eh, también fueron despedidos y bueno, lo que ya conocemos ¿no? o sea que Lo importante es esto, poderlo transmitir, poderlo porque aquí por supuesto sí, en los grandes medios, si no sale casi nada de lo formal que pasa en otros países como en España, menos va a salir esto. Entonces nuestro rol es ese justamente, no por lo menos a través de nuestros medios poder también informar qué es lo que sucede en otros países como en España. Exactamente. Bueno, como sabemos la opresión es universal. Así. Así que la respuesta social también es universal, Luis. Seguro. Bueno, Diana Cordero, integrante de Caos en las redes de Madrid, te agradecemos mucho la comunicación, nos mantenemos en contacto porque nos interesa, como digo, lo que pasa también a los pueblos, a las trabajadoras y trabajadoras de otros lugares del mundo y, por supuesto, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, a los compañeros de la directa, nos solidarizamos con, con, con ellos, ¿no? ok les haré llegar entonces el mensaje un abrazo enorme y hasta pronto Luis. adiós buenos días rnm red nacional de medios alternativos red nacional de medios alternativos de argentina rnma la rnma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 Ahí vamos.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 Le agradecemos a Luis por el audio que nos pasó, preocupante, la situación que contaba Diana en España, en Madrid y en Barcelona puntualmente. Y ahora ya estamos en comunicación con Fabiana Arancibia, compañera de Redeco, para dialogar un poco, para que nos aclare varias cosas acerca del acuerdo que al cual se llegó después de 17 horas de negociación con el Club de París. Hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Yo sí, ¿ustedes? Bien, perfecto. Bien. Bueno, Fabi, primero para arrancar, eh, preguntándote algo que capaz es medio bobo, pero capaz hay mucha gente que no sabe, que es ¿qué es el Club de París? Uh, le acabas de decir bobo a toda la gente que no lo sabe. <risa> no, el Club de París es un foro eh, de estados eh internacional que está integrado por 19 países, los países más grandes de, desde el punto de vista más fuerte económicamente, como Japón, Alemania, Estados Unidos, Italia, Holanda, Francia. Eh, es un club de prestamistas, para decirlo así, con otras palabras más llanas y que la gente puede entender. Países que, que, han, que invierten en, en otros países, eh, en general, eh, con menos grado de desarrollo y que, bueno, al momento en que tienen que defender sus intereses, se juntan en ese espacio para negociar en conjunto Eh, deudas que negociadas por separado, por ahí no podrían eh, obtener lo que ellos realmente quieren, ¿no? Después que, que prestan sus empresas el dinero. Así Eso es, es el Club de París. ¿Argentina le debe a 16 de estos 19 países? Argentina le debe a 16, la mayor deuda la tiene con Japón y Alemania también le debe, bueno, a Estados Unidos, a Italia, España a Francia, Inglaterra, Canadá Holanda, pero eh, la mayor deuda es a Alemania y eh, a Japón Fabi, ¿qué se acordó en la madrugada de ayer? Lo que se acordó fue una deuda de, de que venía de vieja data y que se fue incrementando con el paso de los años, eh, es pagarla eh, prácticamente, se puede decir... Que sería el contado si bien son 5 años eh, a nivel internacional cancelar una deuda a través de un acuerdo en 5 años es como prácticamente pagarla al contado por eso a pesar de que la presidenta dijo que eh, o rescató digamos que lo más importante es que no hemos eh, hemos logrado hacer esta negociación sin que intervenga al Fondo Monetario, en realidad el Fondo Monetario interviene cuando son negociaciones de largo plazo, cuando se pretende hacer quitas de deuda y en este caso no hubo nada de eso, al contrario, se consolidó una deuda que hasta el año 2006 era de más o menos 6.000, 6.500 millones de dólares y se reconoció que hoy se debe cerca de 10.000. Eh, eso es porque, bueno, adentro se metieron todos los intereses de los años que transcurrieron entre que la deuda se originó y no se pagó. Así que ni se pidió quita, eh, ni se pidió largos plazos, eh, con lo cual eh, no tampoco tenía demasiado sentido la aparición del Fondo Monetario. Claro. Eh, ¿De dónde proviene la deuda, Fabi? O sea, ¿cuándo se origina? ¿Cuándo, ¿cuándo tomamos esa deuda? Sí, la deuda esta es una de las últimas, podríamos decirse, que la mitad de esa deuda viene de la deuda capital, ...contraída durante la dictadura militar. Eh, lo que yo afirmo es que eh, con el acuerdo con el Club de París... ...se termina eh, un ciclo de deuda ilegítima. porque Porque la mayor cantidad de deuda... ...que se originó durante la dictadura militar... Eh, ...y que después fue producto de canjes y megacanjes... ...y quitas durante todos los gobiernos... Eh, ...se fue de alguna manera legalizando... Con esos procedimientos, la única que quedaba eh, suelta, digamos, fuera de esa lógica que era esta deuda con el Club de París, eh, y bueno, a través de esta negociación, eh, los restos, para decirlo de alguna manera, de la deuda que provenía de la dictadura, eh, se ha eh, legalizado eh, con este acuerdo que, que se firmó. ¿Qué, ¿Qué efectos tiene esto para, para, para nuestro país? Ahí uh -huh. escuché al oficialismo decir que va a facilitar las inversiones. Como... Sí, básicamente, eh, uno analizando de dónde vienen los apoyos y las críticas, un poco se puede ubicar. Obviamente que el Fondo Monetario dijo que era reimportante importante este acuerdo, que el Club de París dijo algo que por ahí es la clave, que es que Argentina eh, con esto eh, ha hecho... Eh, ha normalizado sus relaciones con los acreedores y con las instituciones financieras internacionales toda la oposición de derecha más a macri de lacioota perdón de la sota se olían han, eh, opinado a, a favor eh, y las la cámaras empresarias por ejemplo la asociación empresaria argentina donde está el grupo Clarín, clarinte chinaco eh, la cámara mediana empresa la uya bueno todo el sector empresarial dieron su opinión favorable. Esto es claro porque, ¿qué significa haber acordado con el Club de París? Terminar un proceso de lo que fue la hoja de Vudú, no sé si ustedes se acuerdan, esa famosa hoja que Vudú cuando asumió como Ministro de Economía dijo que había que hacer, que era ir saldando todas las deudas, y el, el último paso era el arreglo con el Club de París, porque eso le permitiría a Argentina... Eh, volver a ingresar en el, en el mercado de capitales internacionales. Argentina viene con una crisis de fondos, de dólares para decirlo más concretamente desde hace largos años, los últimos presupuestos todos para que le cerraran tuvo que eh, hacerlo cerrar con deuda, hasta ahora la deuda eh, que fue generando el gobierno fue deuda con el propio Estado, usando plata del ANSES, usando plata del Banco Nación, usando plata del de Banco Central, emitiendo bonos para captar eh, dólares del mercado, o sea, deuda que se conoce eh, en economía como deuda intraestado o sea, nos debemos a nosotros mismos, que es una suerte de paga dios ¿no? Eso se le agotó, y no tenía otra salida eh, para poder cubrir las bajas constantes en las reservas, producto de Eh, pago de deuda, de este eh, importación de energía por la crisis energética y de eh, divicias que se van del circuito, eh, que eh, volver a pedir deuda y endeudarse fuera del país, o sea, con organismos financieros internacionales con los cuales el escollo que tenía era básicamente eh, el problema que tiene con el juicio de los holdouts que eso es mínimo, y la deuda con el Club de París. Ahora se supone, y también está en el acuerdo, de que van a eh, llegar inversiones, el acuerdo es para pagar en cinco años, pero eh, en cuotas, digamos, fijas, pero que se puede pagar más cantidad si es que los países con los cuales se firma el acuerdo invierten, hacen inversiones en, en nuestro país. Entonces allí... Eh, se puede llegar a aumentar, digamos, el pago que se le haga en estos 5 eh, años. Así que básicamente se supone que eh, es una puerta para calmar un poco el tema de la evolución del dólar, de eh, bajar las tasas de interés, eso les interesa a los empresarios para poder conseguir eh, créditos más baratos, también les, les importa a las provincias y a los municipios que también tienen que endeudarse para poder cubrir Eh, su presupuesto, eh, pero para nosotros como país lo que significa es volver a repetir una historia, es volver a salir a endeudarnos al mercado internacional de capitales con todo lo que eso significa eh, a largo plazo, porque puede ser coyunturalmente una solución para un determinado sector, que es el empresarial, en un corto plazo, pero a largo plazo sabemos que la, este tipo de deudas se pagan caro, ¿no? Así es, sí, lamentablemente ya tenemos experiencia. Es eh, Fabián Arancibia quien nos está hablando sobre el nuevo acuerdo del club con el Club de París de nuestro país. Eh, sabemos que cuando se toma deuda en el mercado internacional para pagar eh, el déficit fiscal, esto termina mal, ¿no es así? Sí, sobre todo cuando hay otras opciones, ¿no? Porque eh, hay otras opciones de poder eh, obtener fondos en lo que es nuestro propio país, o sea, acá hay cantidad de sectores eh, económicos que son parte, digamos, de las corporaciones que muchas veces se nombran o no se nombran tanto algunas, como es el sector financiero que está, muchas de sus operaciones están exentas del impuesto a las ganancias, las mineras, el sector petrolero, eh, hay un montón de sectores de donde eh, que obtienen, digamos, un montón de rentabilidad, en nuestro país por la actividad que desarrollan y que, bueno, no no, no pagan impuestos. Entonces, como que no es la única opción eh, salir a, a buscar eh, dinero afuera. Bueno, lo que pasa que es una decisión política, ¿no? Eh, la decisión política es si toco determinados intereses que en el discurso digo combatir, como las corporaciones, o... Eh, no toco esos intereses porque de alguna manera los necesito o porque son parte, digamos, de algunas alianzas que tengo y salgo a buscar dinero al exterior, que es eh, el objetivo eh, principal de, de haber acordado con con el, con el Club de, de París. La deuda eh, eh, que vamos a ir contrayendo, eh, de los bah, que ya está cerrada de alguna manera, forma parte de un, unos cálculos que, que el, hace el Ministerio de Economía. Si uno entra en la página del Ministerio de Economía y busca lo que es eh, deuda, ahí se va, va a tener unos gráficos que a lo mejor, si tiene suerte, los puede interpretar. Pero bueno, básicamente, eh, esta deuda con el Club de París no estaba dentro de los cálculos que eh, la deuda que el gobierno iba mostrando. Cuando Cristina decía, bueno, baja la deuda, baja la deuda, baja la deuda, en realidad lo que ha habido durante todos estos años es un pago de cerca de 180 mil millones de dólares y un crecimiento de la deuda respecto a lo que se debía cuando en el 2010 se hizo la última reestructuración. O sea, pagamos y estamos debiendo más de lo que debíamos antes de empezar a pagar Eh, después de la reestructuración que se hizo en el 2005 y en el 2010. Yo hice un cálculo para que tenga idea, porque la gente que escucha, para porque nosotros a veces tiramos cifras y, bueno, ¿con qué la comparo esa cifra? Eh, por ejemplo, el último presupuesto eh, tenía eh, previsto que durante el año 2014 nosotros como país, por intereses de deuda, eh, pagaríamos más o menos 12.700 millones de eh, De, de dólares, ¿no? Si yo divido eso por la cantidad de días que tiene un año y divido la cantidad de días que tiene un año por la cantidad de horas que tiene un día y la cantidad de horas que tiene un día por la cantidad de, de segundos, me da 22.000 dólares por segundo es lo que está previsto en el presupuesto que durante el 2014 se incremente la deuda. Entonces para tener una magnitud, cada vez que yo abro y cierro los ojos, estoy pagando 22.000 ¿no? Eh, según lo que dice el presupuesto, ¿no? Ahí no está contemplado todo los todos los elementos. Esto del Club de París, por ejemplo, no estaba contemplado en el presupuesto porque bueno, no estaba acordado. O sea que es mucho más que 22.000. Sí, sí, es es mucho es mucho más la deuda que que está en la página del Ministerio de Economía que dice que son 200.000 millones de dólares, esa deuda no incluye Ni la deuda con el Club de París, ni la deuda con los bonistas que ahora eh, nos están cascoteando en Estados Unidos, que son como 11.000 millones de dólares más, si, le, si, si más o menos le calculamos intereses. No incluye la deuda de las provincias, no incluye la deuda de los municipios, no incluye los intereses, a pagar a futuro, o sea, son deudas que están calculadas a valores históricos, no incluyen el mecanismo de pago de eh, cupones que están atando, atados al, al crecimiento del Producto Bruto Interno, o sea, todo eso no está incluido en los 200.000 millones de los dólares. Algunos economistas han hecho cálculos y dicen que si agarramos todo el paquete completo y e hiciéramos un cálculo, hoy Argentina estaría debiendo a cerca de 350.000 mil millones de dólares. Y estamos hablando que venimos de la reestructuración de Néstor Kirchner de 2005, donde la deuda se bajó a 145.000 mil millones de dólares. Y estamos hablando que en 10 años, dijo la Presidenta, se pagaron... 100 cerca de 180.000 millones de dólares, y estamos debiendo 300.000 millones de dólares, entonces eh, 2 más 2 es 4, y se, esto prueba, digamos, estas cifras de que la deuda es un problema de fondo que no se puede solucionar eh, si no se toman otro tipo de medidas, porque la deuda sigue creciendo a pesar de los pagos que se han realizado. Fabi, para, para ir cerrando, ¿cuándo, ¿cuándo se empieza a pagar y cuánto le va a tocar pagar al gobierno actual? En el mes que viene, no, en julio. En julio se daría el primer desembolso de 650 millones de dólares, después en mayo del 2015 otros 500 millones de dólares. Eso es lo que le tocaría a la actual gestión, 1.150 millones de dólares. El tercer pago está comprometido ya por 1.150 millones de dólares para el 2016, ahí sería una nueva gestión que va también a soportar el mayor peso porque si eh, se cancela hasta el 2019, que completarían los 5 años, del 2017 al 2019 las cuotas serían de cerca de 2.500 millones de dólares. Así que eh, el acuerdo, digamos, a este gobierno lo toca mínimamente claro. y lo que más queda comprometido es eh, la futura gestión que asuma la, la conducción del país después de las elecciones del, del 2015. Perfecto. Bueno, Fabi, clarísimo, te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas y nos estamos viendo. Chao. Un abrazo a todos y gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Pasaba Fabiana Arensibia, compañera de Redeco Alternativo, explicando un poquito más qué implica este acuerdo con el Club de París. Acá tengo algunas otras voces. Eh, para compartir, además de la de Fabiana Sergio Massa y Mauricio Macri Declararon la noticia como una señal positiva Ah, bueno, si ellos declararon que es positiva Entonces debe ser negativa Y también el socialista Hermes Biner Declaró sí, que era neces necesario Para resolver el problema De la rápida inserción de la Argentina En el mercado de capitales Sí, por favor, queremos una rápida inserción De acá desde enredando las mañanas Al mercado de capitales So, yo yo me acuerdo de la época en la que empecé a ir a marchas por mi cuenta, digamos, sin que me llevaran mis padres eh, Las Madres de Plaza de Mayo portaban una bandera que decía no al pago de la edo externa Era una de las banderas que siempre estaba Mira cómo han cambiado los tiempos ¿eh? Y después Néstor Kirchner presentó el pago al FMI como un gesto de soberanía Ahora ya no le debemos nada más a nadie Y ahora estamos yendo a golpear las puertas del Club de París No, y además, eh, esto abre la posibilidad de que países, por ejemplo, como Alemania Vengan a invertir en vaca muerta Que vengan a invertir también otros países eh, para la extracción de litio con vacas muertas van a invertir con, los alemanes? No, no con con todas la, las consecuencias y el saqueo de nuestros bienes comunes no Está todo de la mano Sí, la verdad que sí, es una mala noticia eh, En todo lo que está sucediendo en el mercado financiero eh, Que nos ata a compromisos que nunca vamos a tener de pagar Porque ese es el mecanismo, el chiste, por así decirlo De la deuda externa Bueno, no. muy bien, vamos Epa, ¿qué pasó? <risa> <risa> vamos a escuchar otro, otro temita musical es, Sí, es, vamos a escuchar un poco de sumo Vamos, con sumo dinero dinero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 Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar Muy bien, seguimos acá en Enredando las Mañanas, 11 y media, pasaditas en todo el país. Eh, vamos a darle paso ahora a una entrevista que habíamos anunciado al comienzo con un músico... De los más eh, activos y movedizos que ha generado nuestra escena Que es el señor Eduardo Schmidt, más conocido como Edu Edu Schmidt que es eh, cantante, violinista, charanguista, flautista, trompetista Y un montón de cosas más Y es eh, conocido básicamente también por haber sido parte, integrante y fundadora de Árbol Aquella banda que tuvo, supo tener mucho éxito a principios de los años 2000 Y ahora acaba de editar un nuevo disco que se llama Chocho Y con el cual está girando por todo el país Así que para hablar de eso es que nos comunicamos con él le damos la bienvenida enredando las mañanas y le agradecemos mucho por este contacto a Edu Schmidt. Buenos días, Edu. Hola, ¿cómo andan? Todo bien. Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, acá arrancando la mañana. Bueno, se nota, ah. se nota ahí esa voz de amanecido. Sí, sí. Bueno, lo despertamos a Edu para para no, que No, no, yo vengo de temprano. Ah, bueno, bueno. Pero acá. Bueno, Edu, contanos un poco de este disco Chocho, este segundo disco tuyo como solista Que ha sido financiado colectivamente a través de internet Y que estás presentando y tocando por todos lados Bueno, eh, Chocho lo saqué hace un par de meses En realidad lo saqué independiente, o sea, no tiene ni, ni compañía, ni distribuidora, ni nada eh, Hace un par de semanas lo subí a Bandcamp Que de paso, bueno, invito a que se lo bajen Eh, y es un disco que estuve un par de años para hacerlo eh, Arranqué eh, componiendo las canciones La mayoría las hice con el Val de espósito el ex bajista de Capanga y, y bueno, después hasta que las grabé Y, y pude editar el disco y, y nada, después el arte de tapa también lo hizo Milo locket Así que también en eso eh, eh, Hubo un tiempo hasta que terminamos el arte eh, Y bueno, es un disco que, que estoy muy contento porque Son diez canciones, es eh, como muy así eh, vertiginoso, tiene un montón de de climas, va de rock, folclore, eh, temas lentos, temas rápidos, un montón de instrumentos raros, además del charango y el violín, que pues, son instrumentos más característicos, hay, qué sé yo, citar, balalaica, corno, y, y bueno, y el año pasado estuve bastante grabando y terminando entonces no toqué mucho y este año la idea era tocar y por suerte ya, digamos, a, de acá a mitad de año voy a tener como 40 shows o sea que va a ser un año de como 80 shows, que es un montón así que contento. Hola Eduardo Antonella, te saluda acá en Enredando las Mañanas Hola, ¿cómo va? Bien, eh, una pregunta, ¿por qué la decisión, la definición de que sea una producción independiente? Y un poco tenía que ver con que las compañías discográficas ya no, no tenían no tienen obviamente un lugar para apostar por un proyecto eh, digamos que hay que hacerlo conocido de nuevo eh, yo como si fuera eh, como si estuviera empezando de nuevo digamos básicamente no tienen tiempo ni para bandas ya consagradas eh, imagínate para, para un proyecto que hay que todavía bueno, hacerle Que, que digamos que soy yo eh, Mucha gente por ahí No, no liga mi nombre eh, en con a, a, Al resto de mi carrera como, como que me estoy ganando El espacio de nuevo entonces Y también por otro lado eh, Hoy en día eh, Yo en, en dos semanas Que lo subí a Bandcamp Ya hay como dos mil bajadas del disco Y mi otro disco salió con una compañía Que justo se fundió Y no sé si llegaron a vender 500 discos Claro. Entonces eh, hoy por hoy te da más libertad Subirlo a la web Que tenerlo ahí en la compañía Te sale carísimo andarlo y todo Edu, comentabas recién que ya tenés Más de 40 shows eh, programados Este es un programa que sale en todo el país Si querés más o menos recordar Los lugares en los que vas a ir pasando Así la gente ya se va preparando para escucharte Bueno El, el jueves que viene, jueves 5 De junio, estoy a las 9 de la noche En Pura Vida, en La Plata ¿Hola? ¿Oye. ¿Hola? ¿Hola? Sí, se, se cortó un cachitito se cortó Sí, pero ahí va eh, A uh -huh. ver, veo acá que por ahí hay más señal eh, ¿Ahí me escuchás bien? Perfecto Bueno, el jueves que viene estoy tocando en La Plata Es un show gratis en Pura Vida El domingo 8, que es ese domingo, toco en Capital, en Matienzo También gratis, Pringles 1200 A las 9 de la noche, el primer domingo de junio y a partir de la semana que le sigue del martes al domingo estoy haciendo como 7 shows en 6 días hago por la Patagonia hago Cutralcó, Zapala, Neuquén Bariloche, Bahía eh, bueno, alguna ciudad me estoy olvidando pero bueno, es una gira que hago con León Chalón eh, comparto la gira con ellos y después el 22 de junio eh, toco en Banfield yo show a un comedor infantil Eh, y bueno, hasta ahí son las que sé después seguramente en julio la idea para vacaciones de invierno es o hacer la costa o hacer Córdoba pero bueno, seguro que la segunda mitad del año estoy hablando para ir a Chaco, para ir a a Córdoba volver y a Mendoza seguramente voy a volver, que hice una gira la semana pasada que estuvo muy Bueno, muy bien, así que tenés un recorrido intenso por todo el país Así que los compañeros y compañeras que estén escuchando en este momento Enredando las Mañanas eh, Ya saben que en algún momento les va a tocar la visita de Edu Schmidt Para escuchar los los temas de su último disco Hablando de los temas de su último disco Vamos a pasar una de las canciones, ¿te parece bien? Dale eh, Elegimos el enroscado eh, ¿Esto bueno. tiene algo que ver con vos? No Sí, sí, sí, bastante autobiográfico. Ah, bueno, bueno, está bien. Por desgracia. Está la samba, entonces, del enroscado, del último disco Chocho, que lo pueden buscar ahí en internet, eh, Bajárselo, yo lo estuve escuchando, son 10 canciones muy lindas, un disco cortito, eh, yo lo escucho bastante con mi hija y la verdad que ella se divierte, así que yo también. Muchas gracias, Edu, por esta comunicación, te mandamos un gran abrazo y será hasta la próxima. Bueno, gracias por la nota. Un Nos abrazo. Nos vemos los que quieran venir a Matienzo el domingo, Chocho. Perfecto, el domingo 8 ahí en Matienza Entonces en Pringles eh, para escuchar a Edu Schmidt Un abrazo grande, abrazo grande. Chau. Chau. Nos despedimos entonces de este bloque Con una canción del último disco de Edu demasiado me llaman el enroscadoo porque siempre doy mil vueltas nunca llego a ningún lado en una bifurcación me quedé solo y mareo soy tuercabozos tornillo me llaman el enroscadoo.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 Por las noches me despierto con los ojos traspirados, a veces son pesadillas y otras recuerdos pasados. Debería estar tranquilo, tal vez piense demasiado. Soy y tuerca vamos, vos tornillo, me llaman el enroscado vueltas y más vueltas y no paro de pensar soy como una calecita con trastorno de ansiedad soy como una calecita con trastorno de ansiedad. muy complicada. A la noche me voy a dormir y se aparece la cara de mi vieja y me dice, "Eduardito, Eduardito, ¿por qué te fuiste a vivir al campo?" Y yo le digo, "Ma, no me rompa la pelota, pero que no te gusta lo que te cocino, las papas fritas, los huevos fritos, la milanesa con puré, los niños de papa, los plezale." Y lo peor, doctor, es que salgo del campo y todas esas ideas se hacen realidad, los zorros, los pajaritos y todas las bocas me están mirando porque saben que me lo voy a comer porque se puedo dizan y por ser más no vegetariano.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 Eh, para charlar un poquito de la presentación que realizó Clarín hace unas semanas atrás eh, de los titulares, mmm, presentando los titulares en los que se va a dividir eh, el grupo, eh, que eran seis partes. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno Martín, primero eh, empezar preguntándote qué implica... Eh, lo que lo que presentó el grupo Clarín y fundamentalmente qué implica y cuál es tu análisis de que Mañeto y Herrera de Noble se corran del diario. Bueno, eh, yo creo que el plan eh, estaba trazado, digamos, desde que por lo menos la Corte Suprema validó la constitucionalidad de la ley y Clarín intenta por supuesto, hacer un control de, de daños y, y hacer la división que la ley marca por superar la cantidad de licencias establecida, eh, que sea, como digo, lo menos este, traumática posible para la organización del principal multimedia, ¿no? Me parece a mí que Eh, digamos, en este sentido la división de Ernestina Herrera por una parte con Héctor Mañeto en lo que sería la unidad 2, o sea Cablevisión y FiberTel, que es económicamente la más importante eh, y José Aranda y Luce Pagliaro en la unidad 1 que, que digamos sería el corazón periodístico, Canal 3 el propio diario, Radio Mitre TN y eh, en parte obedece a la distribución de acciones que cada uno de ellos hoy tiene en el grupo eh, Clarini, por lo tanto es la división más este, digamos que más respeta esa distribución interna de acciones que tienen esos cuatro principales accionistas, o recordemos que no son los únicos, el propio Estado nacional es accionista del grupo, pero son los accionistas mayoritarios y bueno, Eh, con esta división más o menos respetan su, su proporción, eh, digamos, en valores de cada uno de ellos. Eh, por otra parte, para Restina Herrera y Héctor Magneto significa, por primera vez en su historia, este, separarse de la, de la marca Clarín, digamos, siempre y cuando consideremos que esta marca seguiría asociada a la unidad 1, que es la más periodística, y ellos ya no tendrían relación directa con ella... Eh, por otro lado, marca esto que, eh, digamos, lejos de ceder el control de los principales activos del grupo, eh, los accionistas mayoritarios van a continuar ejerciéndolo. Eh, y me parece a mí, además, que es un plan que, bueno, ya se ha visto, hay otras unidades que están en venta y ya aparecieron eventuales compradores de esas otras unidades... Eh, el Grupo Clarín tiende, que, que históricamente fue un grupo que concentró digamos este, medios de distinta naturaleza de distintos sectores audiovisuales, gráfica, internet en este caso eh, por primera vez también en esta estrategia de concentración que tuvo durante décadas empieza como si dijéramos a especializarse ¿no? eh, digamos va eh, este plan en sentido contrario del que históricamente adoptó el grupo Multimedios. Perfectamente claro. O sea que, en principio podríamos pensar que se separaría la línea política editorial, digamos, de la recaudación económica, ¿no? Como de la principal recaudación económica. Exactamente. Y eso es muy interesante en términos políticos, en términos económicos, y también es interesante para el análisis, porque eh... Una, una, digamos, yo diría un, un un tópico que siempre se trató cuando se habla del Grupo Clarín es eh, esta asociación que existió por la estructura que tuvo el Grupo hasta ahora entre poder económico y línea periodística, digamos, ¿no? Bueno, eh esto no significa que en el futuro, si este plan se ejecuta, el Grupo va a ser pobre económicamente, desde luego que no pero ya no va a tener la espalda, el volumen, la escala económica que tuvo hasta ahora, y entonces la pregunta eh, que, oh, que, que, que que yo me hago en términos políticos a futuro es ¿en qué medida eh, Clarín periodísticamente va a seguir desempeñando un rol tan preponderante como el que tuvo en las últimas décadas, cuando ya no tenga digamos la facturación y la escala económica que tuvo en estas últimas décadas? Claro. Eh, ¿Quién es David Martínez Mart y, eh, y qué rol jugó en la, en la presentación de la adecuación? Bueno, es una es un personaje muy interesante porque David Martínez es socio de Cablevisión en el 40% de Cablevisión fibertel ¿no? Eh, o sea que es socio del Grupo Clarín, es un socio minoritario, es un empresario de origen eh, mexicano digamos, pero es un empresario global entonces es una persona que representa un fondo financiero eh, que es un fondo además que ha comprado deuda de la Argentina o sea tiene parte de la deuda argentina en default que se está negociando ahora en los tribunales de Estados Unidos eh, la tiene eh, David Martínez el grupo el fondo que él representa se llama Fintech eh, es también el nuevo dueño de Telecom Argentina de Telecom Argentina Eh, compró las acciones que Telefónica de España poseía en Telecom Italia eh y de esa manera se convirtió en accionista mayoritario de Telecom Argentina, aún está esperando que la Secretaría de Comunicaciones de la Nación le dé el visto bueno digamos, a esa operación. En la medida en que esa operación se concrete y que David Martínez efectivamente comience a gestionar telefónica perdón, Telecom Argentina, Eh, va a tener que salir de televisión cable, porque la ley audiovisual prohíbe que los servicios públicos tengan licencias audiovisuales que es lo que por, por el mismo motivo que eh, telefónica debería salir de telefe a pesar de que el gobierno se viene haciendo el distraído con esa operación eh, o sea que david martínez es una, es un personaje clave Eh, que algunos dicen que es una especie de doble agente en el sentido de que está con Clarín y está con el gobierno otros dicen que como hombre de negocios eh, digamos, eh, sintoniza con unos o con otros indistintamente siempre y cuando le convenga para facturar más otros dicen que es un agente del gobierno y otros que es un agente de Clarín, digamos ¿no? claro. es un personaje bastante enigmático pero clave en esta historia martín este en la presentación del grupo abre la posibilidad de que se adecuen otros grupos multimedios bueno eh, hay otros grupos más chicos sí. que ya presentaron sus planes y en teoría están en ejecución esos planes por ejemplo eh, digamos el grupo aldre y de mar del plata o, o el o cadena 3 de córdoba o sea hay otros grupos más mucho más pequeños que están en tren de adecuación. Esas adecuaciones, que son obviamente tienen menos eh, interés o menos discusión en el espacio público que la de Clarín, eh, hay de todo, digamos. Hay algunas que son bastante razonables. Cuando digo razonables es que respetan bastante lo que la ley dice. Sí. Y otros que no, digamos. Otras adecuaciones que... Son una engañapichanga que que consiste básicamente en una distribución entre familiares de las acciones que poseían que poseía uno solo de sus eh, de sus miembros del clan familiar eh, y como digo como como sobre esas otras adecuaciones no hay tanta discusión pública o tanto interés público pasan más desapercibidas claro. todo esto está en la página de afca se puede mirar y Y bueno, eh, las que están pendientes, que no es poco, son la de Telefe, la de el grupo Pierrit, el centro, y eh, la de Prisa, el grupo Prisa que tiene la Argentina Radio Continental, ¿no? Claro. Y por último, Martín, ¿se sabe, digamos, ya aparecieron compradores para el resto de las de las unidades en las que se divide Clarín? Eh, digo, el grupo... Sí, bien. el grupo... Hay algunas eh, que sí o sea, han recibido ofertas, por ejemplo, eh, Fontevecchia, de, del dueño de la editorial Perfil, manifestó que quiere comprar la unidad 4, que son las muchas de las señales de cable del grupo, Taze Sports, eh, Volver, eh, Metro, Magazine, entre otras, eh, ya dijo que quiere comprarla. Otra unidad, que es la unidad 3, que es una parte de cablevisión no la más importante, Eh, hay un fondo estadounidense asociado a un empresario chileno que eh, también manifestaron la voluntad de comprarlo, o sea, están en ventas y ya están recibiendo ofertas, y, y bueno, en la medida que, que el plan avance en su ejecución, esas unidades van a ser vendidas, efectivamente. Bueno, veremos, digamos, si avanza un poco en la desconcentración, veremos si eso redunda en que sean seis empresas independientes realmente, no solo económicamente, sino también en línea editorial, ¿no? Así es, así Bu es. Bueno, Martín, te agradecemos mucho este contacto y estamos al habla. Por favor, un abrazo. Un beso grande. Chau. Chau. Pasaba Martín Becerra, docente, investigador, eh, especialista en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, explicándonos un poco qué, qué implica... Eh, la división de, de Clarín en seis partes y que implica fundamentalmente que Mañeto y Herrera de Noble se corran del diario algo histórico, la verdad es que A mí, a mí me sorprendió, por lo menos cuando vi el plan, que ellos se corran de, de, del diario, se quedan con la parte más rentable económicamente, pero bueno, por esto hablábamos de que se separa en el grupo la rentabilidad económica de la línea editorial y vamos a ver cómo, cómo repercute esto y si realmente se pueden hacer seis empresas independientes no solo económicamente, sino también en la línea editorial. Así es, seguiremos ahí viendo qué sucede con la famosa adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Medios de servicio de Comunicación Audiovisual. Vamos con un último temita, son 11 y 53, ya estamos llegando al final de Enredando las Mañanas, vamos con un temita musical que vamos a escuchar. ¿Qué quieres escuchar? Algo de Palo Pandolfo. ¿Algo de Palo? Que bueno. se abra Buenos Aires. Pero no la pasamos a Estaré... esa. Estaré... No la vamos a vamos que sea ahora Buenos Aires es no, poco. ¿Estás segura? Estoy segura. Bueno, entonces la vamos a volver a pasar, pero espera que la estoy buscando porque tampoco es que <risa> porque acá la producción musical. no, no está, pro es una cosa de locos la próxima semana, muy, muy afilada, muy organizada el día, de hoy, ¿eh? el día muy de hoy. Afilada en el día de hoy. Quiero quiero de dejarlo en claro. <risa> En enreando las Mañanas eh, bajamos el volumen del tema para volver a entrar al aire porque ya son 11 y 58 según lo que marcan los relojes acá en La Caterva. No pudimos comunicarnos con los compañeros de la Agencia para la Libertad que días atrás fueron abordados por supuestos ladrones quienes les sustrajeron los celulares en los que se hallaban las direcciones y teléfonos de militantes y luchadores sociales. Y además de esto, fueron parados por un control de la Brigada de la Policía Federal y una de las compañeras de la Agencia para la Libertad, Rosario, estaba por identificarse con su credencial de abogada y le dijeron no queremos la credencial de abogada, dame el documento antes de haberla visto. Además, a otro integrante de la agencia, Oscar Castelnovo, lo siguieron con conches de vidrios polarizados hasta las cercanías de su domicilio. Asimismo, en varias ocasiones, al llamar a su teléfono particular, se escuchó la voz de una mujer que decía 9-11, buenos días, ¿a quien, qué quiere denunciar? Estos hechos los denuncia la Red Nacional de Medios Alternativos en un comunicado que sacamos hace poquitos días. Eh, preocupante, luego de la infiltración de Américo Balbuena, que sufrió la agencia Walsh, suceden todas estas amedrentamientos, eh, así que la red en un comunicado que dice la RNMA denuncia y advierte, denuncia esto, queríamos comunicarnos con los compañeros, pero no no tuvimos suerte. También no pudimos comunicarnos con los trabajadores del autopartistaje Stamp Eh, que siguen en conflicto reclamando la reincorporación de 67 trabajadores con la zona completamente militarizada, tanto afuera como adentro, adentro ya pudieron entrar, pero el amedrentamiento de la policía es muy fuerte y también... Quedará para retomar el lunes eh, la detención de chancalay eh, puntero macrista que opera en la villa 20 y también ¿no? intentó operar en la toma del en el barrio papá Francisco la organización de los vecinos y vecinas logró desplazarlo estaba prófugo y fue detenido ayer así que todos estos temas seguramente serán retomados en enredando las mañanas el lunes martes miércoles la semana que viene y nosotros nos estamos despidiendo no Así es, nos despedimos, eh, sigan escuchando estas radios comunitarias, alternativas y populares que en todo el país caía siguen creciendo, y bueno, el lunes retomamos con Enredando las Mañanas. Eh, será hasta la próxima semana, que tengan un muy buen fin de semana. Compañeros, este es un tema que habla de que todos los días es un día para salir a la ruta. Every day is a winding road.